por una Patagonia sin represa, para sus habitantes, Chile y el mundo, y lo Aysén ganaría 2.168 millones de pesos al día, Aysén el mínimo. No más saqueo, únete a la caminata en defensa de la Patagonia, este 29 de agosto. Chile Chico se une en la defensa de la Patagonia. 29 de agosto, 15 horas. Por un Chile sin más represas. 29 de agosto, manifestación nacional. No más proyectos destructivos. El agua para las comunidades. Energías limpias, ahora.